...desde la UOM, estamos sumamente orgullosos de esta movida que estamos llevando adelante y claramente, lo dijo el compañero Silvio Acosta, que si gana la UOM, ganamos todos. Esta seccional que ha elegido uno de los mejores dirigentes que hemos tenido, sin lugar a duda, que es nuestro secretario general, Pablo González, así que le vamos a dar la palabra a él. ¡Fuerte el aplauso! bueno bueno sí, ahí está, ahí está. bueno compañeros y compañeras después de la presentación del manu es un poco complicado ¿no? y con ...inundado por la emoción... ...la verdad es que... ...sinceramente... ...creo que se queda demasiado corta la palabra... ...gracias a todos ustedes... ...a todos y todas... ...agradecer a todas las organizaciones hermanas... ...a toda la comunidad de Villa Constitución... ...primero pedirle disculpas... ...por las molestias que le pudiéramos ocasionar... ...con esta movilización, con esta marcha... ...también remarcar que fue parte de el armado... Eh, cada uno de los referentes que ven ustedes los que no ven de los demás sindicatos y organizaciones hermanas de, de toda la sociedad que pudimos incluir del intendente que también participó con nosotros y tengo que destacarlo y también establecer una política que nosotros trazamos como como línea de respeto para que no se tergiverse y se termine demonizando a la política y al sindicalismo como herramienta de transformación positiva que hay y de la cual estoy convencido y estoy arraigado, fundamentalmente, eso es lo que nos lleva adelante la resistencia, que es que no haya fuegos artificiales para no incomodar ni a las mascotas ni a los niños con TGA. ¿ah? Ustedes saben que, que nosotros hemos tenido reclamos de eso. Lo primero que hicimos es pedirle a todos que respeten esto, pedirle a todos ustedes también que recojan sus residuos, que no dejemos nuestros residuos en la plaza, que no contaminemos la ciudad, que demostremos que estamos maduros, que demostremos que culturalmente no somos lo que nos quiere hacer creer nuestro presidente. Que no somos esa sociedad corrompida y mala que dice mi ley que es el argentino. Al contrario, yo estoy orgulloso de ser argentino. Estoy orgulloso de ser dirigente gremial. Estoy orgulloso de ver todas las caras que veo acá en la plaza. Y por sobre todas las cosas les quiero decir que estoy orgulloso de ustedes. Como decía el Silvio. Pido que no tiren fuegos artificiales, por favor. Acabo de decir eso. Respeten. Respetemos a los demás. Como decía Silvio, como decía Manuel. Celebren entre ustedes, vuelvan a los comedores, porque con todas las diferencias que plantearon los comedores, con todas las inquietudes que tienen, con toda la inestabilidad laboral que hay, con toda la incertidumbre que tenemos, pudimos lograr la mejor de las tres marchas que hizo la UOM con la mayoría de todos los compañeros que están en la planta y que son de la seccional. Sabemos que nuevamente Villa Constitución, y lo tengo a Juan al lado, que ha vivido miles de estas batallas, que ha tenido su 16 de marzo, y que hoy, que hoy ustedes pueden contar, hoy pueden decirle a sus compañeros, a sus compañeras, a sus hijos, a sus hijas, a sus vecinos, a los comerciantes,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 conversando con los compañeros delegados de la comisión interna y tuvimos un montón de asambleas durísimas y claro está que aparecen un montón de imprevistos, claro está que aparece la amenaza de no cerrar las paritarias por el conflicto de los compañeros de Parque Chatarra y, ha, y han usado todas las herramientas que tienen, no solo en el gobierno nacional, sino también con la provincia porque nos quisieron impartir una conciliación obligatoria desprolija. volver a repetir algo que le veníamos diciendo en las reuniones, que lo veníamos impartiendo en cada una de las discusiones que en las paritarias, que teníamos que lograr empatar la inflación y que sabemos que eso no es una ganancia, sabemos que eso es un empate, pero ya ni eso lo quería no se contentaban con eso, querían avasallarnos nos querían seguir convenciendo con anticipos y no podíamos seguir aceptando esto ustedes no pueden ir a sus casas, no pueden arrancar la escuela y decirle a su hijo te compro una de las dos de los, de las zapatillas del par al otro par a otra zapatilla te, lo, te la compro el mes que viene no podés sentarse a desayunar y decirle te doy medio bizcocho o te doy medio mate cocido al mediodía te doy el resto bueno esto es lo que quiere trasladémoslo a la cotidianidad Trasladémoslo al resto de los comercios, trasladémoslo al resto de los trabajadores que tenemos la seccional, a toda la cadena de valor que tenemos. Si nosotros no tenemos un salario digno, los demás tampoco van a poder lograrlo. La industria hoy es el, el laboratorio para destruir el salario de los argentinos. Tenemos que convencernos de esto. me voy a acordar de los que no están, yo quiero volver a, a saludar a todos los que están en esta plaza, acá no están los que no quisieron estar por eso vale muchísimo lo que están haciendo ustedes, porque a esto lo está mirando Paolo Roca a esto lo está mirando el directorio de Asindar pensaron que íbamos a ser pocos pensaron que no iba a haber camisas de Hacindal pensaron que no iba a haber camisas de los compañeros de Parque Chatarra, pensaron que no iba a haber camisas de Avance Construcciones, pensaron que no iba a haber camisas de ninguna de las empresas contratistas pensaron que no iba a haber camisas de los talleres pensaron que los trabajadores no se iban a sumar pensaron que intentar instalar que era un paro político iba a debilitar la visibilización de lo que se viene esta es la primer batalla es la primer batalla de muchas que vamos a tener y seguramente Tendrán que irse a sus casas y pensar Cuando lleguen En la alegría que les puede dar Como Juan tuvo su 16 de marzo Nosotros hoy estamos teniendo nuestro 11 de abril Nuestro 11 de abril Que es por la pelea del salario Nuestro 11 de abril que es por la pelea en la industria nacional Y que seguramente lo que van a querer hacer Es vaciar la industria Cuando consigan los dólares van a querer traer acero de importado Y convencernos de que por la mitad del salario O ser esclavo Tengamos que entrar a trabajar Eso es lo que tenemos que luchar Creo que algunos de los hitos que vamos a tener durante este año, que van a ser muchos, hoy está resuelto y seguramente que va a seguir habiendo dudas. No crean que esta batalla ganada que tenemos hoy, que todavía hay que firmarla para reafirmarla en un acta, es la única batalla que vamos a tener. Vamos a tener muchísimas batallas y nos van a encontrar siempre del mismo lado, del lado de los compañeros y compañeras. Y si tenemos este acompañamiento como el que tenemos hoy, sin lugar a dudas que los objetivos se van a seguir logrando. Y sí, seguramente que no va a ser fácil. Porque si hay una intencionalidad de los poderes de turno, si hay una intencionalidad de los que manejan los poderes fácticos de la República Argentina en connivencia con el gobierno nacional, seguramente que tengamos que discutir qué va a suceder cuando empiece a entrar acero de afuera de la Argentina, cuando intenten destruir de raíz los pequeños focos de resistencia que van a tener. Por eso es que ahora más que nunca tenemos que unirnos todos Tenemos que dejar de lado las diferencias, las discrepancias de criterio y no comprar ese mensaje, esa discursiva que está instalando el Gobierno Nacional como referente y como, de alguna forma, el manipulador utilizado por Pablo Roca y los empresarios de poder de la República Argentina, que nos quieran convencer que la casta somos nosotros, porque hasta ahora el ajuste solamente lo venimos pagando nosotros y nosotros vamos a estar como siempre, se lo, se lo dijimos a aquel... Eh, aquel 24 de enero que vamos a estar del lado de los que nos votaron. A nosotros nos votaron todos ustedes para hacer lo que tenemos que hacer. La defensa del salario, la defensa irrestricta de los puestos de trabajo. Nosotros no vamos a hacer ninguna asamblea para llorar que en vez de aceptar un 33% aceptamos un 29% de una rebaja salarial. Nosotros vamos a hacer la asamblea para ser consecuentes con lo que decimos. Las asambleas, las movidas, los paros, van a ser siempre en búsqueda del objetivo de mejorar la calidad de vida de todos ustedes. Muchísimas gracias.